El contacto de este martes es como viene haciendo a menudo con Guillermo Mació, con el demógrafo Guillermo Maceo a quien lo recibimos vía telefónica. Con mucho gusto, Guillermo. ¿Cómo estás? Buen día. Un saludo a la audiencia. Estamos muy bien, con mucho entusiasmo con la audición. Bueno, eh, un tema que nos estás proponiendo hoy sobre, eh, digamos, la, la reacción de la naturaleza ante la raza humana. ¿Desde dónde lo, lo podemos enfocar pensando... En, ...en la naturaleza... ...como una especie de... este ...ente, ¿no?... ...reaccionando a, hacia... ...lo que es la, la acción humana... ...con respecto a ella también... ...exactamente... Eh, eh, eh, ...la naturaleza es... ...todo lo que envuelve... ...la existencia... ...del planeta Tierra... ...todos los, los bienes... ...que uh -huh. nos proveen... ...a eso le llamamos la naturaleza... ...lo que encontró el hombre cuando apareció sobre la superficie del planeta y que ha ido evolucionando conforme ha evolucionado la cultura humana verdad y entonces este eh, lo que eh, lo que pasa es que la, la especie humana a diferencia de todas las otras especies ha ...es capaz de autocontrolarse, tiene instrumentos como la inteligencia, la tecnología, herramientas, maquinaria... ...que hace de la especie humana una especie muy diferente a las otras que cohabitan el planeta... ...y que es capaz de construir y de destruir, es decir... Que pone en un plano superior porque está detada de una inteligencia superior capaz de crear instrumentos y crear una civilización que es la forma de organizarse una especie para sobrevivir en el planeta. Esas organizaciones existen en las otras especies, pero son muy primitivas. Entonces el hombre es el escalafón máximo de una especie que tiene poder de dominar hasta cierto punto las relaciones con la naturaleza explicado simplemente Bien. es algo mucho más complejo y tiene una un, la, la especie humana tiene dos herramientas formidables, la ciencia y la tecnología que las otras especies no lo tienen que es la que lo distingue ¿Y ante y entonces, esto hay una reacción, ante la el, el, el poder del ser humano sobre el resto de las especies y sobre la vida? Eh, ¿Hay una reacción? ¿Es lo que queremos entender? Eso es lo que queremos entender, explicarnos, porque en mi teoría y en la teoría de muchos otros que saben muchísimo más que yo, el hombre ha abusado de su tecnología y de su poder para extraer de la naturaleza maltratarla en buenos términos y ha habido una reacción de la naturaleza que se explica simplemente eliminando la especie y ya está eh, eso nos fue dicho ya en 1988 un demógrafo francés famoso dijo que para finales del, para finales del siglo 20 comienzo del siglo 21 la población tenía que tener crecimiento cero porque el planeta estaba sobrepoblado por la especie humana y que podría haber consecuencias impredecibles respecto a esta sobrepoblación porque hay dos características de la especie humana que son únicas en en todas las especies de los seres vivos del planeta. Primero, es capaz de, mediante ciencia, tecnología, alimentación, medicina, prolongar la duración de la vida. Hace 50 años, el promedio de vida de la especie humana no pasaba de 50 años. Hoy está arriba de 75. Quiere decir que la especie misma mejoró su calidad y vive 75 años más, ¿no? Vive 35 años más ¿Sí? en promedio, es decir, prolonga. Y en segundo lugar, es capaz de manipular ciertas ramas de la naturaleza. Claro, eso igual Entonces, no es parejo, ¿no? Hay, hay lugares en el mundo donde todavía el, el, la expectativa de vida sigue siendo baja a raíz del hambre por ejemplo si sí, si uno va a áfrica encuentra esperanza de vida de, de menos de 40 años claro. pero en el mundo occidental capitalista el mundo que el mundo moderno que conocemos la mayoría del planeta la mayoría tienen una esperanza de vida que va a superior a los 60 años y en otros países superior a 70 años esa es una cosa y la otra cosa es que hay un proceso nuevo que la, la parte que se extiende más de la vida es la vejez entonces la vejez el envejecimiento hace que la eh, el alargue de la vida sea de altísimo costo para la naturaleza por los requisitos que exige Es bueno entonces son fenómenos exclusivos de la especie humana, la especie humana tiene una capacidad diferente a todas las otras especies del planeta de manipular la duración de su vida y la apropiación de los bienes que brinda la naturaleza Bien. Y también de la destrucción. Esa es la única especie que hace guerra, que destruye la naturaleza, que socava canteras, que elabora, hace minas, que usa explosivos, que usa el aire, que usa la atmósfera. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Es, es, un, es lindo, un lindo debate lo de que lo que se alarga es es solo la vejez, ¿no? Es un, un lindo elemento para para ampliar ese de que no es que la vida se estira desde el día cero hasta el final sino que se estira la vejez claro, se estira la vejez se estira, se estira la etapa final de la vida porque las otras etapas son regidas por un proceso biológico la infancia, la adolescencia, la adultez son procesos biológicos el hombre consigue estirar la etapa final de la vida poner obviamente no uh -huh. bien Entonces, y la, y la naturaleza ante esto reacciona claro porque eso la naturaleza tiene un repertorio de mecanismos autorreguladores de la de la existencia ya en 1980 Eh, demógrafos de la época dijeron que la población tenía que tener crecimiento cero en el año 2000. Es decir, no podía seguir creciendo al ritmo que venía creciendo, porque además la especie humana es la única que tiene mecanismos autorreguladores del crecimiento. Puede enlentecer el crecimiento o acelerar el crecimiento. Y lo que hizo fue acelerar el crecimiento con una reproducción muy acelerada y con una prolongación de la vida. Las dos cosas, las dos cosas juntas hicieran que hoy tengamos 5000 millones de habitantes en el planeta. Entonces, esa característica única de la especie humana ...que no la tienen las otras especies... ...que cumplen un ciclo biológico riguroso... ...no gobernable por la especie... ...ha hecho que la especie humana... ...haya agredido muy profundamente... ...las condiciones del medio ambiente... ...en la superficie del planeta... ...y la reacción del planeta... ...es alterar las condiciones del medio ambiente creando algunos estados patológicos que atentan contra la vida humana. Uh -huh. eh, eh, nos decías antes de arrancar que eh, las pandemias o, o las enfermedades de este tipo que, que se están viviendo ahora eran una especie de respuesta de la naturaleza a, a lo que el hombre hacía. Uno puede entender dentro de esto las formas de producción de los alimentos, por ejemplo, eh, claro. que que bueno que de alguna manera también tienen que ver con el desarrollo del, del capitalismo, ¿no? Ah, por supuesto. El, el capitalismo es el sistema económico. Las especies tienen un sistema económico ...muy rigurosos... ...y muy muy pautados... ...si se, se tienen muchos hijos... ...muchos pajaritos, por ejemplo... ...los pajaritos que no se pueden alimentar... ...se mueren... ...ahí no hay capitalismo... ...ahí hay cooperativismo... ...puro y duro... ...entonces la única especie... ...que tiene una concepción capitalista... ...de apropiación... ...de los bienes de la naturaleza... ...es la especie humana... ...contra esa práctica está reaccionando la naturaleza con un instrumento que es mortífero y fatal, la pandemia. Esta es la primera pandemia que existe en la historia de la humanidad, porque hemos tenido muchísimas epidemias de determinadas patologías que el hombre ha combatido, pero ahora tenemos una pandemia, pan quiere decir todo, Toda la especie humana en todo el planeta tierra está afectada por esta patología que el hombre no tiene cómo responder bien y desde es, el punto es, de vista desde punto de vista de la de la gravedad porque hay varias miradas con respecto a esto no a, a el, la gravedad real que tiene y, y con respecto a esto ha habido versiones por eh, ¿No ha habido casos de, de situaciones más graves en cuanto a mortandad, enfermedades que abarquen una eh, cantidad importante de personas y que, que se dé una mortandad más más importante que con la actual COVID-19? Sí. Ah, sí, claro. Han sido más, la, la, más virulentas. Más virulentas porque el hombre tenía menos tecnología. Ahora el hombre está desesperado buscando una vacuna contra esta patología Ajá. probablemente la encuentre pero eso no quiere decir que no venga otra pandemia porque el hombre pasó los límites de la sobrevivencia en el planeta de bajo determinadas condiciones la, eh, la especie homo sapiens rompió la barrera y en consecuencia las reacciones de la naturaleza son más virulentas porque los ecosistemas están más severamente afectados. Está afectado ahora el aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, Bien. las reacciones son de defensa del hombre y de virulencia de la pandemia. Y por eso mueren millones de personas. Ya llevamos varios millones de en consecuencia, porque ahora es, es justamente no es una epidemia. Ahora está comprometido el planeta Tierra en su totalidad. ¿Me explico? Sí, sí. Que eso es la novedad impresionante y patética que tiene que enfrentar la especie humana. Ya en el 1988, algunos demógrafos Dijeron que en el 2000 la tasa de crecimiento de la población humana tenía que ser cero, los nacimientos igual al número de funciones. no podía seguir creciendo. Y imagínate que en, el, en el, al comienzo de 2000 la población era de te digo de apenas casi 4 millones, 4000 millones de personas y ahora ya estamos arriba de los 5500. Este, eh, entre China e India las dos tienen 1.600 millones cada uno 3.200 millones de personas uh -huh. entonces te das cuenta la inmensidad de la de la población humana en el planeta y no hay forma aparentemente hasta ahora salvo la, las la pandemia por eso pandemia Pandemia quiere decir afecta a todos. Toda la especie humana está comprometida con esta enfermedad que no se sabe bien cómo es. Y el hombre trabaja con la única herramienta que tiene, que es buscar una vacuna, una, un elemento que la frene. Pero, a diferencia de todas, repito, de todas las otras epidemias, esta pandemia involucra a todos los habitantes del planeta nadie está exento del riesgo de ser afectado por ella muy bien es muy seria la situación sí, sí. y ahí todav todavía todavía los medios de comunicación los gobiernos en el Urguaay el gobierno se hace el desentendido parece que no existiera verdad que Uno escucha al presidente hablar, parece que no existe, los gobernantes tampoco, otros se burlan, pero la realidad es que tenemos que cambiar el modo de relacionarlo con la naturaleza. El modo de relacionarlo con la naturaleza es cómo consumimos, cómo usamos el agua, cómo usamos la tierra, cómo usamos el aire, cómo administramos la basura. El hombre es la única especie que ensucia la tierra con la basura que genera. Hay millones y millones de toneladas de basura que se arrojan al mar, que es compartido por miles de especies que viven en el agua y que sucumben ante la basura la basura humana. El hombre está contra la naturaleza contra otras especies y en esa confrontación finalmente el que va a perder de seguir esta situación es el hombre tendrá que venir otra especie de hombre si es que viene Bien. por eso es, es, es tan importante este periodo histórico que no es un momento porque vieron que la pandemia no tiene anuncio de que vaya a terminar uh -huh. se podrá controlar pero Todas las medidas que ha tomado el hombre, no poder respirar, no poder estar juntos, estar alejados, separarse, son todas medidas de emergencia para modificar una forma de vivir que no es sostenible. Muy bien, Mació. ¿Algún elemento más de esta columna de hoy? No, es de decir... Que tenemos que bregar, nosotros que tenemos la oportunidad de comunicarnos con, con el público, que mediten, que discutan en su casa, en su familia, que tomen conciencia de que la forma en que estamos viviendo, de que consumir no hace feliz, porque el consumo que estamos, en el que estamos involucrados, que es un extremo del capitalismo absoluto, consumir hace feliz, eso es lo que nos lleva a la destrucción de nosotros mismos. Nosotros somos los únicos perdedores, nuestros hijos, nuestra descendencia. Vendrá si sobrevivimos de otra forma. Entonces, el, la economía consumista es el factor generador, el automóvil, la combustión a gas, la combustión de con combustibles fósiles todo hay que pensar lo cómo estamos usando nosotros la naturaleza y esa forma de vivir es incompatible con una sobrevivencia humana de largo plazo hay que el modelo de hombre el homo consumens tiene que ser reemplazado por el hombre ecológico, el hombre que restablezca una relación armónica con la naturaleza. Eh, no puede seguir usando agrotóxicos para producir alimentos, porque los agrotóxicos, como la palabra lo dice, matan la tierra. Estamos matando la tierra, que es la base para la producción de alimentos. Tan simple como eso. Muy bien. Guillermo Macío, como siempre, un gusto conversar contigo, escucharte, y bueno, la audiencia obviamente también saluda siempre estas columnas. Un fuerte abrazo. Un gran gran abrazo y saludos a la audiencia. Hasta luego, que pases bien. Hasta la próxima.